31.5 FM Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Señores, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta Tu91.5 FM. Esto es Grada Popular, estrenando nuevo horario y nuevo día de transmisión de esta revista contrainformativa, contracultural, donde te traemos diferentes informaciones que en los medios convencionales no nos dan. Bajo la dirección de esta estación, el señor Juan Arteaga. En la coordinación de producción, Jesús Arteaga. En la coordinación de educación, cultura y deporte, Oscar Torres. Quien está en la producción y conducción de este espacio, quien les habla, Javier Xavier. Los puntos de contacto: 0412-736-0577. 0412-736-0577. 736 0577 y por supuesto, nuestro blog Gradapopular.blogspot.com. Ahí pueden conseguir también el enlace a nuestra multiplataforma, como le llaman por ahí a,、eh, muchos medios comunitarios y alternativos de nuestro hemisferio, empezando por Telesurro. ¿no? Nuestra multiplataforma se ve reflejada a través de Radio Rebelde 9 1 5 b l o g s p o t c o m Ahí está nuestro streaming donde nos pueden、eh, escuchar desde cualquier parte del mundo, inclusive nuestros amigos los marcianos. Bien, g r a b a Popular estrenando nuevo horario y nuevo día. Es, normalmente salimos los sábados de 7 a 9 de la noche. Y decidimos sacar este nuevo horario porque varios emprendedores y, e invitados que teníamos, particularmente en el horario de los sábados, se les, hacía, se les dificultaba venir a nuestra emisora. Hoy, bueno, reflejados en la acontecer nacional e internacional, con la amenaza en nuestras costas. De Latinoamérica y el Caribe. Hoy el señor de la peluca, el señor Donald Trump, está paseando supuestamente unos barcos. No dice supuestamente. i n c l u s i v e hasta un... vi hace poco que el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que está el. Estados Unidos estaba violando un tratado de no profilis,、eh, profilización, es decir, de no utilización de armas nucleares en Latinoamérica, firmado en el año 79, si más no recuerdo. Y bueno, Estados Unidos, como siempre, el que viola las leyes, el saqueador, el invasor, como buen imperio. Saqueador y violador está violando una nueva ley, pues, un tratado de no utilización de armas nucleares en nuestra región latinoamericana. ¿Por qué? Porque andan con submarino nuclear en las costas de nuestra Latinoamérica. Varios países latinoamericanos se atrevieron a alzar su voz, a alzar su reclamo para que se ponga. Algunos puntos o una distancia hacia este hegemón llamado Estados Unidos y a este loco que gobierna en Washington, el señor Donald Trump, el inmigrante que persigue a inmigrantes. Bien, recordarán que Donald Trump es hijo de alemanes, si no lo sabían. Bien, este señor loco que se cree dueño del mundo. Junto a o t r a s imperios, como son los piratas de Inglaterra, porque ellos actúan así y siempre van a actuar así como piratas, saqueadores, violadores de derechos humanos. Hace poco estaba comentándole a los compañeros aquí en Radio Rebelde que, bueno, ciertas posiciones, inclusive en el deporte, aunque algunos dicen no, que en el deporte no se mete la política. Ah, ah, ah. Eso es mentira, amigo. Para el deporte también hay política y también hay politiquería. La politiquería es la que hacen los medios internacionales o los entes de deporte internacional, como la FIFA, que es una mafia, la Federación Internacional de Baloncesto, que hace poco, ante un reclamo de varios países europeos para no dejar participar a Israel en el campeonato europeo clasificatorio al Mundial de Baloncesto, Ellos se oponen a que Israel participe, ¿por qué? Por el genocidio que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Una posición muy frontal, y yo creo que hay que ir a una protesta más radical donde los equipos que vayan a enfrentar a Israel simplemente no participen o simplemente les den un forfait para que Israel se sienta aislado como debería estar en el mundo. Porque si hubiese sido un país latinoamericano el que estuviese haciendo esta barbaridad de estar bombardeando un país por durante más de un año y medio, ahí sí le caen los derechos humanos, ahí sí le cae la ONU, ahí sí le caen todo. s Pero como estos señores locos, genocidas llamados sionistas de Israel, tienen más de un año y medio bombardeando no solo a Gaza, sino que están bombardeando a Siria, están bombardeando al Líbano. A, a Yemen y a, a Irán se han atrevido hasta bombar a bombardear Irán. Increíble c o m o quieren provocar hasta una guerra nuclear. Estos señores guapos y apoyados, porque ellos son guapos y apoyados, porque actúan como ya dijimos, como unos piratas, como buenos invasores. ¿no? Pero bueno, este es el grado popular.、Eh, los puntos de contacto se los recordamos: 0412-736-0577. Por supuesto, en esta revista contrainformativa, en esta revista traemos emprendedores. Este, les invitamos a todas y a todos a ir el próximo sábado 6 de septiembre a la Feria Conuquera que se va a realizar, como todos los sábados, el primer sábado de cada mes, en el Parque Sucre, o mejor dicho, el Parque Los Caobos. Aquí en Bellas Artes Caracas, así que todos a comprar frutos, verduras y un sinfín de productos naturales que son sembrados en los alrededores de nuestra linda y hermosa Caracas, odiada por algunos, pero amada por otros. Vamos a escuchar primer tema musical en esta g r a c a popular. Vamos a empezar con la gente de escape con este tremendo temazo llamado el vals del obrero. Orgulloso de estar. ext Marvel ca プロデューサー よく見つけたくない。 イエスイエスイエスイエ Asiste a nuestro blog Radio Rebelde 9 1 5 b l o g s p o t k c o m Sí, señor. Resistencia hasta la hegemonía y la imposición de los medios de comunicación. Resistencia ante la imposición de estos imperios que a diario nos engañan con sus noticias y con sus amenazas de que nos van a invadir, de que tienen unos barcos dando vuelta por Latinoamérica. Y bueno, el pueblo en resistencia, y por eso el pueblo venezolano salió ya este fin de semana. y、eh, La convocatoria está abierta para a partir de este viernes se inscriban más personas a la milicia nacional. Más venezolanas y venezolanos que desean defender esta patria, una patria de libertadores, a la cual debemos estar súper orgullosos. La única vez que Venezuela ha salido de sus fronteras ha sido para libertad, para libertar a otras naciones de nuestra Latinoamérica. Y por supuesto, la resistencia del pueblo es a diario, pues. Tenemos que. Saber que somos un país que es vulnerable a las mafias mundiales, a estos piratas llamados imperialistas que les encanta saquear y tomar todo gratis. A estos que ya no usan barcos con veleros, ni se ponen ni se tachan un ojo porque lo tienen como porque son piratas. ¿ves? No, no, no, no, no. Ahora usan drones, ahora usan misiles. Ahora usan portaaviones, pero también pagan a los arrastrados que venden patria, que hacen vida en nuestra nación. ¿no? Algunos venezolanos que se prestan para vender las riquezas naturales de todas nuestras naciones. Eso no ocurre nada más en Venezuela. Eso ocurre en casi todos los países de Latinoamérica. Ahí está la derecha arrastrada vendiendo la soberanía. Ni hablar de lo que está ocurriendo en Argentina con la Patagonia, donde lamentablemente el señor m i l e y está vendiendo la soberanía a r g e n t i n a ¿no? A estos locos sionistas nazis con tropas, o como le l l a m a r á n sí, con tropas escondidas, pues. Están como vendiendo los territorios ahí en la Patagonia, están vendiendo la soberanía. Prácticamente quieren instalar una segunda Israel, pero en la Patagonia, en la Argentina. ¿A dónde irá a parar? ¿Dónde está la justicia argentina? ¿Dónde está la justicia mundial? ¿Dónde está la soberanía? ¿Será que habrá algún juez en Argentina que tenga los pantalones bien puestos para ponerle coto a esta situación? Igualmente, bueno, en nuestra nación, n También no se escapa a veces las decisiones opuestas de ciertos tribunales cuando hubo el golpe de Estado aquí. ¿no? <ríe> en el 2002, todos recordamos, hace apenas 25 23 años, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no hubo golpe de Estado. Y bueno, el pueblo salió y recuperó. La soberanía recuperó a su líder de la revolución bolivariana, el presidente Hugo Chávez Fría. Ya todos saben lo ocurrido durante 26 años ya que llevamos de proceso revolucionario, el cual no es el perfecto, no es perfecto. Pero podemos ir a una mejor sociedad donde todos los venezolanos lleguemos a un final feliz. ¿Cuál es el final feliz? La soberanía, la... que todos los hospitales sirvan como deben servir y, por supuesto, la educación, que es lo más esencial de cada nación. p u e d a haber unos salarios dignos para todos nuestros profesores, maestros y, por supuesto, salgan más alumnos al ruedo con conciencia de que esta nación es una nación. Soberana, que esta es una nación de libertadores, a la cual nosotros debemos defender y saber que somos objetivo político y militar de, muchas, de muchos que pretenden tomar nuestros recursos, empezando por el oro negro, ¿no? lo q u llaman el petróleo, o como diría por ahí un intelectual, le llamó el excremento del diablo. ¿Qué les parece? Al petróleo, que algunos dicen, no, el petróleo le queda pocos años. Bueno, esos pocos años yo creo que superan los 150 años. Así que apretemos y sepamos que debemos defender una patria que nos dio nuestros libertadores y a la cual debemos sostener y hacer que surja junto a las naciones hermanas que tenemos alrededor. Menos mal que tenemos de aliado muchas naciones, potencias que nos apoyan. Empezando por Rusia, Irán y China. Y también tenemos otros amigos, pues. Tenemos a los amigos de la India. Tenemos a los amigos turcos, que también fueron un imperio alguna vez. Pero un imperio. No, no todos los imperios son malos, pues. Bueno, malos según lo midas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Palestina, como es habitual aquí en Grada Popular y en. Radio Rebelde, habituamos siempre recordarle al mundo de que hay un genocidio en Palestina, hay un genocidio en Gaza, ya tiene más de 18 meses de bombardeo continuo, y aquí acusan los medios alternativos que nosotros utilizamos, por ejemplo, la gente de Hispan TV dice que Israel destruyó. 1.500 casas en un barrio de Gaza en solo tres semanas. Escucharon bien: Israel destruyó 1.500 casas en un barrio de Gaza en solo tres semanas. Israel ha demolió más de 1.500 viviendas en el barrio de a l s e i t u n en la ciudad de Gaza, durante las últimas tres semanas, según lo informó la Defensa Civil Palestina. El portador de este organismo, Mahmoud Basal, ha anunciado este jueves que las viviendas han quedado reducidas a escombro s desde principios de este mes, cuando el régimen de Israel aprobó su plan ilegal de ocupación de la ciudad de Gaza y lanzó un asalto terrestre. El ejército israelí ha utilizado maquinaria de construcción y robots cargados de explosivos. Para detonar siete sitios diariamente en el distrito de a l s e i t u n mientras que los cuadricópteros de la ocupación han arrojado bombas sobre los tejados. Basal ha enfatizado que la demolición sistemática de viviendas palestinas no ha dejado ningún edificio en pie en la parte sur de a l s e i t u n y ha obligado a 80 residentes del barrio a huir a zonas occidentales o 30. De la ciudad de Gaza. La destrucción va mucho más allá de los edificios de este barrio. La mayor parte de la infraestructura y las zonas residenciales, escuelas, mezquitas, vías fluviales e incluso tuberías y redes de agua h a sufrido graves daños, lo que hace que la vida aquí sea casi imposible. Así lo aseguró a s e a n al-Nabik. Casi dos años después del genocidio de Gaza, de la franja de Gaza, el Gabinete de Seguridad Israelí votó el este 8 de agosto a favor del plan de r e c u p a c i ó n de la ciudad de Gaza, lo que significa más derramamiento de sangre y desplazamiento forzado de palestinos exhaustos y hambrientos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, impul impulsó la medida en medio del brutal ataque en Gaza. Que ha causado la muerte de al menos 62.966 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado a b r i d o a más de 159.266 personas desde el 7 de octubre del año 2023. ¿Qué les parece? Ya van, vamos para dos años de bombardeo. ¿Y el mundo qué hace? ¿Qué hace la ONU? Ahí está, de adorno. Y en otra noticia,、eh, una que nos puede levantar el ánimo y nos puede decir que de verdad hay gente solidaria con Palestina y con Gaza, es que este 31 de agosto decenas de barcos de 44 países partirán desde Barcelona, España, en la Global Summut Flotilla para romper el bloqueo israelí y llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esta misión, que contará con la participación de activistas como Greta Trumberg, Susan Sarandon y Silei Wake Mandela, nieto del gran líder sudafricano anti-Al-Pardéi Nelson Mandela, se considera、uh, por sus organizadores como la mayor misión civil internacional para desafiar el bloqueo impuesto por el régimen israelí en la franja de Gaza y abrir un corredor humanitario marítimo. Esta iniciativa reunirá participantes de 44 países y, según los coordinadores, cientos de activistas recorrerán una travesía de entre 7 y 8 días. Estos deta los detalles de logísticos se mantienen reservados por motivos de seguridad ante posibles intentos de sabotaje por parte de Israel y sus aliados. La flotilla busca dar a conocer los crímenes israelíes en el marco del bloqueo ilegal y genocidio en curso contra la población palestina. Eh, romper el cerco mediático y físico impuesto por Israel y llevar ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicinas y material quirúrgico a Gaza. Además, los participantes exigen a la comunidad internacional la adopción de medidas concretas, como el embargo de armas, ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y protección efectiva de civiles. Este proyecto surgió ante la inacción de los estados que arman. Al régimen de Israel y ha permitido el endurecimiento del asedio durante casi dos años de violencia y masacres en la franja de Gaza. Así que, bueno, señor, una luz en el túnel, aunque sabemos a lo que va a parar esta flotilla, ¿no? Esta flotilla de valientes, de personas que se atreven a ser sometidos y encarcelados. Uh, por el Estado israelí y también por los países aliados que están alrededor, porque hasta países árabes se han prestado a incluso meterlos presos. En ella estuvo involucrada,、e、inclusive nuestra compatriota Hindú Anderi, en una, de estas, en una de estas flotillas. Y bueno, así estamos con el mundo, solidaridad total con. Gaza con Palestina y por supuesto desde el Grado Popular y Radio Rebelde siempre vamos a estar solidarios con ellos. Vamos a un nuevo tema musical. Recuerden que esto es Grado Popular en un nuevo horario y nuevo día de transmisión. Mantenemos nuestros sábados de 7 a 9 de la noche y ahora los jueves de 2, de 2 a 4 de la tarde. Vamos a escuchar un nuevo tema musical. Vamos a escuchar este excelente reggae. Y volvemos en unos minuticos. 0412-736-0577. De agosto de 2025, en homenaje al maestro a s t r u v a l Meléndez. 1.850 creadores unen los talentos de toda Venezuela. Disfruta de 135 presentaciones en 68 espacios escénicos, con 403 espectáculos de 364 agrupaciones. 1920 agrupaciones teatrales y funciones comunitarias en el territorio nacional. 2060 acciones formativas. Celebremos juntos la renovada cartografía teatral nacional. Te esperamos. Sí, señores, ahí escuchaban, por supuesto, la invitación a todos los. Venezolanos y venezolanas para que asistamos al Festival de Teatro Venezolano a partir de hoy, 28 de agosto, el mismo durará apenas tres días, pero va a continuar en toda la nación para que en noviembre nos volvamos a reunir y veamos las mejores obras en la capital de la República, es decir, en Caracas. Esto es grado popular. No estás escuchando una reposición, no, no, no, no, no. Es un nuevo horario y nuevo día. Grada Popular se está estrenando hoy, jueves de 2 a 4 de la tarde. Punto de contacto: Grada Popular.blogspot.com. Ahí podrás conseguir nuestro grupo en WhatsApp, Telegram. Eh, tenemos que más.、Ah, tenemos un poco de grupo. Tenemos el blog, WhatsApp,、ah, el grupo por supuesto, el más antiguo, el de Facebook. Tenemos que recordar que nosotros tenemos que ampliar varias redes sociales porque ellos, los imperialistas, siempre nos están saboteando. Y por ejemplo, algo que yo le recomendaría a Telesur. No es que abandone YouTube, porque YouTube le han cerrado como 5 cuentas a t e l e s u r n o Hagan como Hispan TV. Hispan TV también vive creando nuevas redes sociales a, a cada rato. Hay más redes, señores. Tenemos el, lo que llaman popularmente Facebook ruso, que es el BK. En el BK puedes bajar música, películas y un sinfín de cosas y lo puedes aliar al Telegram. El Telegram, que es, es como el WhatsApp también ruso, es más libre y es más soberano que lo del grupo Meta. Recuerde que cuando esta gente, que son el imperio, manejan el grupo Meta, Meta compró WhatsApp, Facebook e Instagram. El día que yo les dé la gana. Bloquean al gobierno revolucionario, bloquean a nuestros medios de comunicación y alternativos, y por supuesto a los oficiales. A ellos les sabe a Emmet de m c d o n a l d lo que nosotros opinemos. Ellos nos bloquean y nosotros tenemos que crear cuenta en sitios alternativos donde podamos defendernos y decir nuestra verdad. Porque a ellos les encanta ocultar. La alternatividad en las redes sociales. Ellos imponen a través de sus robots, e imponen a través de sus medios, y sus películas y sus series. Por ahora Netflix, ya no es Hollywood, ahora es Netflix, a través de estos aparatos i c llamados celulares que tienen a nuestros jóvenes como unos zombies. Vamos a recordarle a todo el mundo y a todos los representantes que escuchan esta 91.5 FM, la Radio Rebelde, que debemos estimular a todos nuestros niños, jóvenes y adolescentes a la literatura. Debemos estimular a los niños, jóvenes y adolescentes a hacer deporte, a separarse de este nuevo vicio llamado redes sociales. No es solo las redes sociales, es la pantalla del celular. Los niños se están volviendo adictos a los videojuegos. Los niños se están volviendo adictos al e me gusta de una red social. Al bailar y mover la cola en el TikTok. No, señores, está bien que se entretengan, pero hay que limitar a los chamos. Más de dos horas frente a un. Tele,、uh, frente a, uh, antes era el televisor, ahora es el celular. Pero estos chamos, desde que se paran a las 6 de la mañana, supongamos, ahorita están de vacaciones y se separan un poquito más tarde. Pero estos amigos, estos niños, niñas y adolescentes, están más de 6 horas diarias, quizás hasta más, frente a una pantalla, señores. Esta nueva pantalla se llama celular y está en la palma de sus manos. Hay que limitar a los chamos, hay que estimularlos a visitar museos, a saber qué es el arte, qué es la música, qué es manipular un instrumento o tomar un pincel y pintar algo en un lienzo. Hay que inscribirlo s en planes vacacionales donde les estimulen juegos didácticos donde puedan colaborar con otros compañeritos. Hay que escribirlos en. En los b o y e s caos, por ejemplo, no está malo que los niños se desenchufen del celular y vayan a hacer excursiones para el Ávila. Quizás los lleven para una playa y compartan con niños de su edad y puedan tener nuevas experiencias. Aprender a sobrevivir en el bosque, por ejemplo, c ó m o montar una carpa, c ó m o cabalgar, c ó m o hacer una fogata, c ó m o Sobrevivir ¿vale? en medio de esta humanidad de que los chamos solo aparecen cuando se fue la luz y se acabó el wifi. ¿Qué les parece? Increíble. Salen de sus cuevas, sus cuartos y preguntan si acaso. De pronto tú entras a sus cuartos. Porque me ha pasado, mis sobrinos, por ejemplo, tú entras a sus cuartos y consigues como. Los vasos que e s t a b a s buscando de hace dos semanas, ahí están metidos los vasos. No tienen telaraña y demás, porque bueno, la madre les cuida y les lava el lugar. Pero es así, señores, más de uno se escuchará este programa y d i r á g、wow, u、wow, a u Me siento identificado. Sí, es así. Lamentándolo mucho, muchos de los niños, niñas y adolescentes están adictos a las redes sociales, a los videojuegos. Cuando detrás de un videojuego y detrás de, lo, de TikTok, lo que hay son unos rolos de vivo, como diría Guillermo Fantástico González, minando, y cada vez que usted le da un like, cada vez que usted le da a un me gusta o comparte, usted está minando a favor de esa persona. Tú has visto los likes que hacen en TikTok, que las chamas o los chamos le están diciendo, vamos a hacer una batalla. Y en esa batalla te piden like, te piden me gusta o que le mande el regalito. Bueno, todo eso, cada vez que tú le das un me gusta, l o estás minando para un multimillonario que es el dueño de esa red social. ¿Qué te parece? Cachicamo trabajando para la paz. Así es este mundo, señores. Un mundo virtual donde las criptomonedas y los videojuegos nos han vuelto adictos a ellos. Ya no hace falta ir a un casino, ya no hace falta ir a, al hipódromo o a un caballo, no, no, no, no, no, no. Ya la tienes en la palma de tus manos. Y cada vez que tú ves un juego de fútbol, vía satelital o vía TV Pública Nacional, te están vendiendo dos o tres casas de apuestas para que tú te incitan a jugar. Cuando es o e n l a ley resorte estaba prohibido, pero últimamente, como que se soltaron el moño en la Asamblea Nacional Bolivariana, una cosa que siempre luchó Luis Brito García, ¿no? Para el que tenga un poquito de memoria, Luis Brito García, un intelectual venezolano, mantuvo una guerra contra los casinos y contra los juegos de invita y azar. Tenemos entendido que desde que entró la Revolución Bolivariana, Entró en liquidación el Instituto Nacional de Hipódromos, pero ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Algunos dirán, no, no, es que la economía ha cambiado y que tenemos que aprovechar. No, no, no, no, no, no, no, no. Vamos a hablar claro. Hemos retrocedido en el objetivo final. El objetivo final era haber parado esta industria de entretenimiento llamado Instituto Nacional de Hipódromos. Claro, eso le da comida a mucha gente. A caballerizos, a jinetes, a todos los que trabajan en un hipódromo. Pero también hay una s u p e r mafia detrás. Hay banqueros, hay rematadores de caballo, hay prostitución, hay drogas. Pero nadie habla de eso. La gente tiene pena de hablar de cosas que lamentablemente están allí. Todo el mundo sabe que están allí, pero nadie se atreve. ¿Quién le pone cascabra el g a t o Igualmente, ni hablar de los j u o n e r o s en varios sectores de Caracas. Empezando por la parroquia a z u c r e que los j u o n e r o s se adueñaron no solo de, las, de la calle, sino de la acera. Tú vas a pasar por un sector en la calle Colombia, la calle Argentina, o en la Bolívar, aquí en c a t i a y jura tú que le tropieces un puesto a esta gente. Imagínate que a uno. Que está con la salud media, alta, buena,、eh, puedes caminar por lo que queda de acera, porque los tipos se agarran toda la acera para ellos. Ellos creen que es normal abrir un portón. Por ejemplo, hay locales también que h a b l e n portón hacia la calle. Hay locales que abren ramplas hacia la calle. Y entonces, si viene una persona invidente o alguien con silla de ruedas, ¿cómo pasa esa persona por ahí? Usted se ha preguntado, amigo de la economía informal, si es que usted tiene un poquito de conciencia. ¿Dónde está la caldeza de Caracas? ¿Cuándo le va a poner orden a este desorden? ¿Dónde están los consejos comunales que van a, tienen que ponerle orden a estos señores, señor? ¿Hasta cuándo vamos a permitir? Tienes que explotar otra bombona. Tiene que ocurrir otro accidente como el de la bombona que ocurrió en la calle Comercio de los Magallanes de Katia con el Boulevard de Katia. Tiene que ocurrir otra desgracia como esta. Eso fue en la calle Argentina con calle Comercio muy cerca de la Plaza Sucre o popularmente llamada Plaza Katia. ¿Quién le pone cascaber al gato? ¿Hasta cuándo estos buboneros? Agarra y montan puestos que miden más de 4x4 y encima se cogen las ceras, se cogen la mitad de la calle. Los, carros, los vehículos, ni, mo, ni las motos, ni los carros, ni los camiones que van a descargar m e d i c a c i d a a los locales pueden descargar cerca porque no hay puesto donde descargar. Y los lunes, que supuestamente es el día de parada, hay calles en Katia, por ejemplo, la calle Real de los Maguenes de Katia, que ningún puesto recoge. Sus productos, a cambio en el bulevar, o d gracias a Dios, por lo menos han puesto un poquito de orden, han recogido todos los lunes que es de p a r a r Pero pregunto yo: ¿es que hay una mafia detrás de todo ello? ¿Alguien cobra por esos puestos? Por cierto, alcaldesa, saludo. Una denuncia pública: c a l l en e la calle, en el callejón San Carlos, de los Magallanes de Katia. Y en la calle, sonrisa a la mañana de Katia, hay más hueco que en la luna. La calle se está hundiendo. Ahora, a salir de aquí, vamos a tomar un video y una s foto s para ponérsela a nuestra alcaldesa, ¿no? GestiónPerfecta. Es el ...es el correo, es el... la red social de nuestra alcaldesa de Caracas. Bueno. Después de estas críticas constructivas, por supuesto, de cual queremos abrir un debate, el por qué en Caracas no se cumple con las leyes, por qué en el municipio Libertador, en el área de la parroquia Sucre específicamente, no se pone orden en el desorden, qué está pasando con las comunas, hay alguien detrás. De los hogoneros, alguien se está beneficiando. Tum, tum, tum, tum. Algunos saben la respuesta, otros quieren simplemente agachar la cabeza como el avestruz. Pero bueno, ahí estamos con el debate abierto. Vamos a escuchar esta. Tema musical de los amigos de Escapé. Hoy tenemos varios temas de ellos. Una agrupación española, la cual re reivindica e l poder popular y, por supuesto, son pro-palestinos. Vamos a escuchar este temazo que se llama El niño soldado. Voy a n a c e r donde no hay nada. t r a s e esa niña que separa el bien del mal. Mi tierra se llama Miseria. Y no conozco la palabra libertad Comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM. Con más fuerza. Mahmoud Darwis nació cerca de Acre el 13 de marzo de 1941 y falleció en Houston, Estados Unidos, el 9 de agosto de 2008. Es considerado el poeta nacional de Palestina y uno de los más célebres escritores árabes contemporáneos. Obtuvo numerosos premios por sus obras. Sus temas se centran en su tierra, Palestina, en el exilio, el destierro y la esperanza en su renacimiento como patria. Cadáveres anónimos. Cadáveres anónimos. Ningún olvido los reúne. Ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles, porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían, dejad los fusiles y abrid las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana. Para que volemos con la mariposa fuera de los sueños. Porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños. Jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja bajo la nieve. Detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban. Con los ángeles pequeños hacia un cielo límpido, visita nuestro blog Radio Rebelde nueve quince punto b l o g s p o c punto com. Sí, señores, cadáveres anónimos. Un poema palestino en el cual nos recuerda esta lucha milenaria entre los sionistas que quieren acabar con un pueblo milenario, una nación sionista llamada Israel. La cual pretende tomar gran parte de los países vecinos para convertirse en el supuesto gran Israel. Un sueño financiado por banqueros y mafiosos que gobiernan no solo Israel, sino gobiernan varias naciones imperialistas. Empezando por Inglaterra y los Estados Unidos de América. Recordemos que los mayores armamentistas del mundo, los mayores banqueros y mafiosos del mundo son sionistas. Porque aquí no podemos nombrar la religión judío porque ya ustedes saben que eso es caca, ¿no? O sea, estamos satanizados por.、Eh, Lo que yo llamaría el evangelismo cristiano judío, pero los judíos no quieren saber nada de los cristianos. Bien, ustedes sabrán lo que pasó hace 2025 años, ¿no? A quien llevaron a la, al sacrificio, ¿no? Así estamos, señores. Y lamentablemente en este estado venezolano también, desde mi punto de vista, ojo, estoy hablando desde el punto de vista de este, del productor de este programa, el programa que se llama Grada Popular, estamos siendo también inyectados o invadidos por este sionismo, inclusive en las redes del mismo estado. Hay que tener mucho cuidado con estos señores pro sionismo, pro judíos que están alrededor del Estado venezolano. Que están buscando, no sé si un Mesías, porque todavía los judíos están buscando un Mesías. Pero podemos sospechar que también están buscando un Mesías para Milaflores. Y lamentablemente muchos ministros, inclusive familiares de gente que está muy arriba del Estado, están involucrados. Empezando por el jefe de gobierno de Caracas. Pero b u e n o vamos a h a l r l o hasta allí. Este es grado popular por la 91.5 FM. Como diría Cabezemango, cosas están pasando. En grado popular、eh, también hablamos de deporte. Vamos a recomendarles que vayan a ver el fútbol de la Liga f ú t b o l l 2. Nosotros apoyamos aquí la Liga f ú t b o l l 2. Por cierto, se avecina también una nueva fecha de las eliminatorias al Mundial Norteamericano. Se puede decir que se, se le puede llamar al Mundial de 2026. Como ya dijimos, es una mafia, ¿no? La FIFA es una mafia, hay que hablar claro. El que no lo quiera creer, solo vea el por qué le dieron e l mundial a Estados Unidos de nuevo. Estados Unidos celosos, porque le dieron e l mundial a Qatar y a Rusia en el 2018 y 2022, se inventó, se inventó o sacó una gran fila de corrupción dentro de la FIFA, ¿no? O de lo que, era la, lo que es la Copa América y sus filiales como la Conmenbol y la Concacaf. Oh, develaron una. una ¿Cómo ...una... a se llama? Una, una línea de corrupción. Como si ellos no supieran que la FIFA es una... ...es toda corrupta igual que ellos. s p u e ¿Qué hicieron? Bueno, facilito. Los estadounidenses. Empezaron a llamar a que la FIFA era una mafia. Fueron por su cabeza, pues por la del Blair. El señor Blair lo acusaron, Joseph Blatter, perdón, Joseph Blatter lo acusaron de corrupto. Y junto a ellos se llevaron a más de ocho dirigentes d e fútbol de la Comenbol y de la Concacaf. Oh, nunca sabían que había mafiosos dentro del fútbol. Oh, se levantó la capa de la corrupción. Cuando recordemos que Rafael Esquivel, nuestro ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, tenía más de 30 años en el poder. ¿Y cómo llegan estos grandes mafiosos al fútbol? Fácil. Entre todos ellos se tapan y entre los bomberos no se pisan la manguera. La FIFA, como un ente de corrupción y del cual también es más que imperialista, quiere venirte a imponer sobre tu soberanía nacional quién o, o quién no juega según las reglas de ellos. Ejemplo, tenemos varios en el fútbol nacional venezolano, empezando por el Marítimo de Venezuela, que fue víctima de algunas reglas. Hegemónicas de la FIFA y de la Federación Venezolana de Fútbol. En el año 94-95, 1994-95 el equipo marítimo de Venezuela fue descalificado porque no tenía supuestamente un estadio digno o apto para las siguientes rondas de clasificación del FB ú t o l venezolano. Es por ello que desde g r a d a popular, particularmente, ni nombramos el FB ú t o l 1. Vamos, nosotros apoyamos f o t b a l l 2. ¿Por qué apoyamos f o t b a l l 2? Porque mira, esto es una lucha increíble para conseguir. Este año es más, es más difícil subir a primera división. Son 16 equipos luchando por un solo cupo. Y, la, y el campeonato se ha vuelto largo y tedioso. La información la sacamos obviamente de sus redes sociales originarias que son arroba laLigaFootB2. Y la próxima jornada o la última de este torneo o temporada 2025 nos indica que a partir del día 30, eso viene siendo el sábado, si más no me equivoco, tendremos las jornadas entre el Deportivo Miranda. Que、eh, a su vez fue, viene con la historia del deporte vital, es decir, tiene cinco estrellas en el pecho. Va a jugar, va a recibir en, su, en, en Los Teques a el Dinamo, Puerto Cabello, el Dinamo Puerto La Cruz en Los Teques a las 3 y 30, este sábado a las 3 y 30. Y todos los juegos que vamos a mencionar a continuación tendrán transmisión de FIFA Plus. Pueden bajarse la aplicación FIFA Plus o simplemente buscar en el buscador general, para no decir el nombre, fifa.plus.com. El、eh, mismo sábado, Real Frontera del Táchira recibe a su vecino de Ureña Sport Club a las 3:30, a la misma hora casi todos los juegos.、Eh, estos amigos se llaman. Estos son de Guanare. Los de Guanare reciben a la a c a d e m i a Puerto Cabello B a las 3.30 el mismo sábado. El Vigía Fútbol Club, un histórico del Fútbol Nacional, recibe a otro histórico, el Trujillano Fútbol Club, a las 3.30. Seguro bastante interesante. Duelo de Andinos. El Vigía es de Estado m é r i d a y Trujillano, por supuesto, es de Trujillo, de la tierra de José Gregor Hernández. Los héroes de Falcón van a recibir a Barquisimeto Sport Club, un equipo nuevo, el cual da, ha dado la talla y ha sorprendido más de uno. Y el, día, el mismo día sábado 30, el Club Sport Marítimo de La Guaira va a recibir al Aragua Fútbol Club a partir de las 5 de la tarde. Sabemos que en La Guaira el calor no está tan fácil. Este juego tendrá transmisión de FIFA Plus también, pero. Podrás seguir las incidencias por Marítimo TV a través de YouTube. Ahí narran el juego, pasan las repeticiones y una serie de entrevistas interesantes. El 31 domingo, el Bolívar Sport Club recibirá al Mineros de Guayana, el equipo de Boc Abreu, el Come Dulce, quien compró este equipo histórico que está en segunda edición. Y el Monagas Sport Club B, porque tiene equipo l e en primera, recibirá a la Angostura Fútbol Club, duelo de Orientales, a las 3:30 este domingo. Así que, bueno,、eh, a disfrutar y a compartir esta excelente nueva jornada o última jornada de f ú t b o l l B2, el cual es un torneo、eh, poquito tedioso. Después vendrán el cruce de los cuartos de final. La tabla de posiciones: tenemos que en el primer lugar del grupo centro oriental está encabezada por Deportivo Miranda con 40 puntos. Le sigue el Marítimo de la Guaira con 36, Dinamo Puerto con 33, el Aragua Fútbol Club con 28. Y en la cola, en el quinto lugar, Mineros con 27, Bolívar con, 27, con 26, Angostura con 18. Y en el último lugar, Monagas Sport Club, b e con k c 15 puntos. En el grupo occidental lo encabeza solo en la punta Trujillanos Trujillanos de Trujillo, por supuesto, con 43 puntos. 21 juegos jugados, 15, 15 goles a favor. Es un plus, pues, t i e n e goles a favor. De hecho, el que tiene más goles a favor es el Marítimo, con 24. Le sigue el Trujillanos con 15. Los amigos de Barquisimeto, que les decía que estaba haciendo una buena participación, por primera vez están jugando. Querían poner al Deportivo Lara, pero se sacaron de estas cosas que pasan en el fútbol. ¿no? Sacan un equipo del sombrero con un acto de magia y se inventaron este Barquisimeto Sport Club, el cual juega n a l Metropolitanos de, de Cabudare. Y también el Farid Richard, en el n e histórico Farid Richard. ¿Sabían que en el Farid Richard de Barquisimeto se jugó el primer d e r b i entre el Real Madrid y Barcelona en el exterior del mundo? Sí, señores. En el año 50, y Dele, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentaron por primera vez en el mundo, fuera de España, en Venezuela, en Barquisimeto. Los trajo Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué les parece? ¿Sabían esa anécdota? Bueno, ya lo saben. Seguimos con la tabla en el grupo occidental. Trujano tiene 43 puntos. r e c i b i a Barquisimeto con 38. Titanes con 30. Alvigía Full Club con 28. Real Frontera, Al Táchira con 25.、Eh, Héroes de Falcón con 23. Puerto Cabello B con 23. Y de último, El Ureña Sport Club de Táchira. Bueno, esperemos a ver los cruces. Eh, tenemos entendido que deben clasificar los primeros cuatro de cada grupo y después van a cruzar con los grupos oriental contra occidental. Así que la última jornada de la Liga f ú t b o l b 2, la cual pueden revisar a través de la Liga f o t b a l l 2. Vamos también a indicarles que ya gente, los amigos de escuela de medios i n c e s acaba de publicar las nuevas jornadas de. Talleres que nos van a estar implementando a través de su cuenta arroba, escuela de medios i n c e s en Instagram. Porque ahora X en Venezuela o lo que era Twitter ya n o furula. Vayan pues a ver los talleres que tenemos en el i n c e s Digo, tenemos porque aquí siempre en grabo popular los anunciamos. Taller de fotografía digital para redes sociales. A partir de este martes 2 de septiembre hasta el viernes 5. ¿A dónde? En el piso 5 de la Escuela de m e d i o de Comunicación INSE. ¿Dónde queda eso? Edificio INSE, piso 7, Avenida Nueva Granada. Por supuesto, todos estos talleres son presenciales y totalmente gratis. Aquí nos ponen cómo inscribirse. Llena el formulario en el link de nuestros stories. Aquí somos gringos, pues. Hasta nuestros institutos se ponen gringos. Llena el formulario en el link de nuestros stories. Y espera la confirmación del correo. Una formación presencial gratis. Y los cupos son limitados. Así que tiene que t a p i l a Cada vez que suban los stories, como dicen nuestros amigos gringos del i n s e Gringos, gringos. También tenemos un taller de introducción al diseño de personajes y dibujo digital. Este arrancará el lunes primero de septiembre. Esperemos que todavía haya en cupos. La misma cuestión se metan al stories de arroba Escuela de Medios i n s e También otro curso que tenemos por aquí. Ellos son los lo dos únicos que han publicado por ahora, para serles sinceros. Pero ellos suelen colocar en arroba escuela de medios inces producción de micros radiales, reacción d digital, creación cinematográfica, creación de contenidos para redes sociales con inteligencia artificial, muy interesante. Operador de cámara, Si quieres ser、eh, si quieres aprender esta buena profesión de operador de cámara. Puedes conseguir empleo en cualquier canal de televisión nacional o simplemente armar tu streaming y crear tu propia televisión. Algún día Radio Rebelde saldrá también por televisión, ¿por qué no? Hay varios medios alternativos y comunitarios de nuestra gran Caracas y de otras partes de, de, la, de Venezuela donde ya tienen medios. Por ejemplo, no, nuestros amigos de Mágica FM también tienen una Mágica TV. Nuestros amigos de los Teques,、eh, ahorita se me olvidó el nombre, ah, Urquía, Urquía FM también tiene su Urquía TV. ¿Por qué Radio Rebelde no sale por televisión? Vamos a ver, vamos a estudiar eso con los productores, pues. Ellos, como ya le,、eh, le decíamos, en escuela de medios, INCES, nos, nos traen una serie de talleres muy, muy, muy interesantes. A los cuales nosotros apoyamos desde aquí porque nosotros sí creemos en la comunicación popular alternativa y aparte que es totalmente gratis. Otros que los veo como un poquito frío o es que están de vacaciones son nuestros amigos de la Escuela de Comunicación Popular Yanira a b o r n o s los cuales forman parte de la Fundación Diario Ciudad Caracas. Pueden buscarlos a través de a r ese pella. e s a es la abreviación de Escuela de Comunicación Popular. Si ustedes lo, lo quieren conseguir más rápido, búsquenlo como ciudadccs. Así como suena, ciudadccs. Si es Caracas, por supuesto, la abreviación de Caracas. ¿Quedan en el taller o, o en esta Escuela de Comunicación Popular? Dan diferentes cursos o talleres que van desde Excel, desde periodismo comunitario, nos dan técnicas de locución y oratoria.、Eh, puedes sacar también tu certificado de productor de radio y televisión, es decir, tu PNI, es decir, certificarte como productor nacional independiente. Y hay otra serie de cursos, los cuales. últimamente nuestros amigos de escuela de comunicación popular yanira b o r n o j están un poquito lentos en publicar seguramente están de vacaciones、eh, ah, no habíamos anunciado eso nos pasó de largo y eso que pusimos la cuña que este día jueves arrancó el festival de teatro venezolano、eh, Por cierto, no han publicado todavía las listas de las obras que se van a estar dando en Caracas. Vamos a ver si nuestro amigo, nuestros amigos comunicadores, nos dan más información. Vamos a buscar ahorita en Telegram, que está en activo el Pana Pascual. Y nos va a estar pasando lo que, las obras que se vienen seguidamente. Vamos a un nuevo tema musical. Mientras. Recibimos por ahí una llamada, otra llamada más. Vamos a escuchar este tremazo que se llama Libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, sino presioncionista. Libre Palestina, sino presioncionista. Sem hemos sembrado <tierra, S 1> la tierra. Hemos sembrado la tierra. El trigo ya se cosecha. El trigo ya se cosecha. Cose el limón maduro está. El lim オリバータラトドッドウェッッドウェッッドウェッドウェッドウェッドウェッドウェッドウェッドウェッドウェ o ドウェッドウェッドウェッドウェッド n ェッドウェッドウェッド u e ッドウェッドウェッドウェッ e ウェッドウェ i ドウェッドウェッドウェッドウェッドウェッドウェ Libre Palestina, sino p r e s e n c i o n i s t <tir> a Libre Palestina, sino p r e s e n c i o n i s t a Nacimos tirando piedra. c o s tirando piedra. Pied <ra. S 1> tir contra la tiranía. Tiranía. Ya llega la resistencia. パレスティパレスティナ、エスキューア、ウォーカー、ウ e ーカー、エスキューア、ウォーカー、エスキューア、ウォーカー、エスキューア、l ォーカー、エスキューア、エスキューア、エ l キューア、l スキューア、エスキューア、エスキューア、エスキューア、エスキューア、エスキューア、エスキューア、エスキューア、エスキ e ーア、エスキュ i n エスキューア、エスキューア、i スキュ Libre Palestina Sino p r e s n i o n i s t a Fuera de nuestra tierra Garras imperialistas que, que este pueblo sea Libre y socialista レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ パ i ス r e スのプレ s シ i n ス s ンスのプレーションスタンスの i レーションスタンスのプレー i o n i s t a La emisora comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Sí, señores, de vuelta en tu 91.5 FM, e s t e es Radio Rebelde, esto. Tu grada popular estrenando un nuevo día y un nuevo horario. Continuamos los sábados de 7 a 9 de la noche y estos jueves serán nuestros de 2 a 4 de la tarde. Así que aprovechen todos los emprendimientos que hacen vida no solo nuestra parroquia, sino a nivel de la Gran Caracas, porque desde Grada Popular tienen aperturadas. Los micrófonos para que vengan a exponer de qué va su emprendimiento. Si es una escuela deportiva, si es un emprendimiento de quesillos, quesos. Por ejemplo, hace tres semanas aproximadamente tuvimos en la feria con Uquera, que se hace una vez. Lamentablemente se hace solo un, el primer sábado de cada mes. Está cordialmente invitado a todos los usuarios y usuarias de la 91.5 FM a acercarse el sábado 6 de septiembre al Parque Los Caos o Parque Sucre, como lo bautizó la señora alcaldesa Erika Faría, la anterior alcaldesa, gracias a Dios se fue. Chao, Faría. No es nada personal, pero lo hiciste mal. Lo digo yo, Javier Saber, ojo, ojo, productor de Grada Popular.、Eh, las cosas como son. Por supuesto, estábamos hablando hace poco del Festival de Teatro Venezuela, el cual se va a estar efectuando en toda la nación a partir de hoy. Y tenemos que en las jornadas que se aproximan. Nuestro s amigo s de la. Ya, que tenemos un feedback con algo que nos, se nos está colando. <ríe> ah, ya, ya localizamos a, al Duende. El Duende es mi propio celular, el cual está emitiendo el streaming de Radio Rebelde. ¿Cómo es el streaming? Radio Rebelde 915.blogspot.com. Próximamente tenemos nuestro propio dominio, más corto y preciso. Estamos un poquito l e n t o no sé qué está ocurriendo con la gente que maneja eso. Una autocrítica que tenemos aquí, ¿no? Hoy venimos un poquito ácidos porque creemos que a veces nos quedamos pegados en el sartén. Nosotros mismos tenemos que actuar. Por ejemplo, tenemos productores aquí que hacen murales en otros sectores y en Radio Rebelde, miras para los lados y están los muros dispuestos, pero nadie viene a pintar. Y eso es una autocrítica que debemos hacernos. Tenemos también desde hace tiempo dispuestos a colaborar con mejorar el blog. y crear u nuevo n dominio pero estamos como lenteja qué está pasando el c o v i d nos infectó no nos puso mal bueno vamos a poner n o s las pilas señores vamos a tomarnos un buen avitamina para que nos pongamos las pilas Le Decíamos que arrancó ya el Festival de Teatro de Venezuela. El mismo se está realizando en toda la geografía nacional.、Eh, la convocatoria la hizo el ministro de Cultura, el señor Villegas, en el, lo que se llama el Teatro... Sí, el Teatro de. De Paz y Mateo, que está ubicado en Avenida Los Manolos, muy cercano a la Avenida Andrés Bello. En la misma, la convocatoria fue amplia, un escenario totalmente lleno. Estuvimos ahí compartiendo y pudimos ver hasta ver una pequeña fracción de una de las obras que se va a presentar. Nos parece genial, pero siempre hay un pero. No sé qué ocurrió con el sonido, pero solo servía una de las cornetas. Entonces, yo me pregunto: ¿vas a tirar con bombos y platillos, casi que una cadena nacional, para enseñar las tripas? Es decir, oye, amigo, amigo ministro, un poquito más de, de lógica en lo que. Refiere a lo a la logística. ¿no? Sabemos que debes cubrir un sinfín de cositas. ¿no? Para eso tienes a tu viceministro y para eso tienes al encargado del teatro en Venezuela. ¿no? Sabemos que la logística no es fácil porque se va, a hacer, se va a realizar en toda la nación, pero debemos tener un poquito más cuidado con ese tipo de detalles porque hasta los camarógrafos. Y los asistentes de Camaro Grosso estaban vueltos locos moviendo los micrófonos por todos lados porque no se escuchaba ni siquiera en el escenario. Pero bueno, aquí está la, ya la jornada, la tenemos en la mano gracias a nuestros amigos de, de Comuna TV, encabezados por el señor Gian Antonio. Gian Antonio no es más que Pascual, el hombre que lleva las redes de Comuna TV. Nos colocan aquí que la jornada de reflexión y cartografía、eh, comienza hoy, comenzó hoy a las 9 de la mañana en el Centro de Estudios Latinoamericanos, esto es el Celar, en Altamira.、Eh, a las 6 de la tarde se va a efectuar la obra teatral Ni enemigos ni extranjeros. ¿Dónde? En la UNEARTE, a partir en la sala Ana Julia Rojas del UNEARTE. A partir de las seis de la tarde, esta es una obra interesante dirigida por j e r i c o Montilla. La misma tiene un poquito de circo y, por supuesto, actuación. Es una obra galardonada dedicada a los venezolanos que e s t á n secuestrados en El Salvador. Me imagino que ya, los, ya no habrá puestos para entrar a esta obra. Sábado hoy. Jueves 28 a partir de las 6 y el viernes 29 pueden ir a v e r en el Teatro San Martín en la sala 2 a partir de la, 2 de la tarde va a estar el viaje mágico musical de las marionetas. Esto es para los chamos, los más pequeños de la casa, donde en Teatro San Martín a partir de la, de la tarde. También en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, el mismo donde se efectuó la rueda de prensa para el Festival de Teatro de Venezuela, va a estar la obra alias El Papi de Humberti c Producciones. Este es para gente mayor de 18 años. Esto es en la sala experimental a partir de las 4 de la tarde, este viernes 29.、Eh, el resto de las obras tenemos. Cuatro, eh, Sueño s de una noche de verano del Grupo Integral de Teatro Pequeños Actores para más de, de 12 años. Lugar Teatro San Martín el viernes 29 a las 5 de la tarde en la sala 1. Otra obra que se e s t á efectuando en la Unearte, en, en Bellas Artes: Cuatro simples pasos para eliminar una mancha de sangre. A las 5 de la tarde en la sala Horacio Peterson. Eso es el viernes a las 5. También el viernes en Teatro Alberto Paz, de Alberto de Paz y Mateo. El mismo está en la Avenida Los Manolos, Diagonal a la Avenida Andrés Bello en Caracas, muy cerca del Colegio de Ingenieros, de Estación e del Metro. Va a estar la obra Mengua la Hora, Sarría. Esto es para público de más de 18 años. Todas estas obras son totalmente gratis.、Eh, a las 6 de la tarde en la sala r o m a n c h a l b o c k viernes 29. Una obra más el viernes 29 también. Yerma, de la compañía de teatro Casa del Artista, producciones b e n e Teatro, para más de 12 años. Lugar UNEARTE en la sala Ana Julia Rojas a las 6 de la tarde este viernes. Y el sábado aperturarán las obras teatrales con teatro infantil en el Teatro San Martín en la sala 2 a partir de las 2 de la tarde, como ya dijimos. El hombre del saco de teatro s y t í t e r es cantálico. En la sala teatro Alberto de Paz y Mateo, en la sala experimental, van a estar Pícaras Confesiones de una Fea. Este es para público de más de 18 años, en la sala experimental a partir de las 4 de la tarde, este sábado. Y otra obra, pero en la Une Arte, a partir de las 5 de la tarde, en la sala Horacio Peterson, m a s está Lo Importante es que nos miramos. Para gente mayor de 18 años, a partir de las 5 de la tarde, el sábado, 20, el sábado 30. La tribu se va a、eh, estar significando en el Teatro San Martín. Esto es de la gente del Teatro Escena Rompía, Sala 1 a las 5 de la tarde, el sábado 30. Y p a v l o c de la gente de Sobre Tablas de Venezuela, una obra de. Para más de 18 años en el Teatro Alberto de Paz y Mateo este sábado, a partir de las 6 de la tarde, en la sala r o m a n Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateo este sábado 30. Otra obra llamada Madre, pero no Teresa, ni Nací en Calcuta, de la gente de Come Candela Teatro, para público de más de 18 años, va a estar efectuándose este sábado 30 en la Une Arte. En la sala Ana Julia Rojas, quien no sabe dónde está el l ONE Arte, eso está en Bellas Artes, al lado del Complejo Cultural Teresa Carreño. Esto es para público de más de 18 años, en la sala Ana Julia Rojas, este sábado a partir de las 6. Así que no tienes excusa. Aquí también tenemos las obras que se van a efectuar el domingo. Recuerden que solo son tres días de Teatro Nacional. Todas estas son totalmente gratis, así que lleguen a tiempo para que puedan entrar a la sala. Domingo 31, en el Teatro San Martín, a partir de las 2 de la tarde, para todo público van a, estar, van a estar la obra Las Huachirongas del Grupo Cultural Caudal. Caudal encantado, para todo público. A las 2 de la tarde, en Teatro San Martín. En el Teatro Alberto de Paz Mateo, a partir de las 4, en su sala experimental, va a estar el otro lado del espejo de Jael Producciones, para público de más de 18 años. A partir de las 4, es de domingo, así que no tienes excusa. Y a las 5, en el Teatro San Martín, la sala 1, para todo público, entre canción y zarzuela. Esto pasó en Venezuela. Un canto lírico para todo público a partir de las 5 de la tarde en el Teatro San Martín. Y otra obra en la UNE Arte en el Horacio Peterson a las 5 de la tarde, el domingo 31, era así, 31. Van a estar 25 razones para no ver esta obra de teatro. Este es para público de más de 12 años en la UNE Arte en el Horacio Peterson. Y para la gente de más de 18 años, este es domingo 31 a las 6. Va a estar en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Subterráneos de la gente de d i v a r t e Teatro. Y por último, la obra 80 dientes, 2 metros y 400 kilos de h Umberbic Producciones para público de más de 18 en Launearte en la sala Ana Julia Rojas a partir de las 6 de la tarde. Así que no tienes excusas. Festival de teatro venezolano. Impulsado por la revolución bolivariana y por supuesto por el Ministerio de la Cultura. Bueno, son las 3 con 28 minutos. Vamos a un nuevo corte musical. Cumplimos con la agenda cultural en Grada Popular que se estrena hoy en un nuevo horario, un nuevo día. Además, h e y que t e n e m o s por aquí para colocarles、eh, musiquita. Tenemos a la gente de. Guayca, vamos a escuchar a la Guayca. Guayca es una agrupación de música el rock, pero con cuestiones aborígenes. Escúchenlo ahí y después nos comentan qué les pareció. Y valientes. ¿Por qué no ves la luna, n i ñ a Palestina? El humo de las bombas no dejan que la mire, n i ñ a occidental. ¿Tampoco puedes ver el sol? Ni las aves volar libres en el cielo. Aquí aves de hierro son y depositan huevos en nuestro cielo, que cuando tocan el suelo, Se convierten en muerte, llanto y destrucción, pues las aves de hierro, niño occidental, no paren vida, sino muerte, sale de dentro de sus vientres. Palestina libre necesita el mundo para ser más libre y más justo. Pueblo sabio de saberes viejos, es triste tu asediado presente, de falsa izquierda se viste América. Y de las sionistas empresas se alimentan. Heroico pueblo de Jesús, de Arafat y los Abayat, y de muchos niños, héroes y valientes que fueron obligados a no jugar, héroes sin nombre, convertidos en hombres, hombres valientes de corazones grandes, algunos mártires, otros sufriendo, desterrados, otros presos desde que nacieron. Viendo invasores asesinando a, su, a sus hermanos, violando a sus mujeres, soldados de la muerte, colonos y rabinos despiadados, son los nuevos nazis de este tiempo, tiempos de niños, héroes y valientes. Diego Darcenero, Montevideo, Uruguay, escrito en 2018. La emisora comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Sí, señores, un poquito de poesía para la conciencia. Palestina, Palestina, Palestina. e s t e g r a b d o popular por la 91.5 FM. Quien e s habla, Javier j a v i e r es un nuevo horario y un nuevo día. No pienses que vamos a abandonar los sábados. Continuamos los sábados de 7 a 9 y abrimos este nuevo espectro. Los jueves de 2 a 4 de la tarde.、Eh, hablábamos del Festival de Teatro Nacional, el mismo se va a estar efectuando, como bien lo dice, a nivel nacional. Y esperemos que tenga la suficiente difusión y todos los. Venezolanos podamos asistir a todas las obras que se puedan.、Eh, creo que dedicaron en Caracas muy p o c a s teatros para los que hay, simplemente habilitaron tres, son salas pequeñas de menos de 150-200 personas.、Eh, Una autocrítica que se le hace al Ministerio de Cultura, pudieron haber hecho obras más hacia el oeste. Tengo entendido, según la rueda de prensa, que en varios ejes comunales van a haber varias obras, pero lamentablemente no la han difundido, no nos h a llegado a nosotros las obras que se van a realizar, por ejemplo, en la parroquia Azúcar. Está pasando en, en el Ministerio de la Cultura que no llegan esa información? Tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum. Esa es la autocrítica que debemos hacer, señores. ¿Cómo pensamos que la gente va a ir a una obra de teatro si ustedes no, no informan al pueblo dónde son las obras de teatro? Es por ello que. Este proceso revolucionario tiene debilidades y eso lo, esa autocrítica la hacía a cada rato el comandante en jefe Hugo Chávez Fría. 0412-736-0577 0412-736-0577 Eh, también teníamos,、ah, vamos a también nombrar a una excelente noticia o recordatorio que nos hace la gente del i n c e s a través del Ministerio de Trabajo también. Arroba mintrabajo-be. Oportunidad de estudios con el i n c e s Culmina tus estudios con el Bachillerato Productivo con doble certificación. A partir del 4 de agosto hasta el 12 de septiembre. Así que todavía tienes chance de inscribirte.、Eh, aquí nos dice que el Instituto Nacional de Capacitación y Educación, eso es lo que significa INSES, Socialista, habla de inscripciones para su bachillerato productivo. Esta es una chance de obtener un doble certificado: primero el título de bachiller y una certificación técnica profesional. Ideal para tu futuro laboral. ¿Para quién va dedicado? A personas mayores de 15 años que lleven al menos un año fuera del sistema educativo tradicional. ¿Cómo funciona? Este programa es, es único porque combina la materia regular del bachillerato con formación práctica en áreas laborales. Al graduarte, tendrás un título de bachiller avalado por el Ministerio de Educación y un certificado que demuestra tus habilidades técnicas. Es un doble beneficio en un solo programa. Los detalles importantes e s que tienes horarios flexibles que pueden ser diurno, nocturno y fines de semana. La disponibilidad en todos los liceos, en los liceos INCE de los 24 estados del país. La duración máximo tres años, dependiendo de tu último año aprobado. Los requisitos para inscribirte: tener un. 15 años o más de edad, cédula de identidad y partida de nacimiento, original y copia. Allí lo ponen a uno a, a parir, como dirían por ahí, ¿no? Original y copia de la parte de nacimiento, cuando ya uno es alguien que supera los 40. Constancia de aprobación del sexto grado y nota certificada. Dos fotos de tipo s carnet. Haber estado un año o más sin estudiar. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de septiembre, así que aprovecha.、Eh, para empezar este proceso de inscripción, tienes que registrarte en el enlace p v p Es decir,、eh, lo que significa p v p es. <ríe> bueno, ahí lo vamos a estar compartiendo en las redes de Grada Popular. Arroba grabapopular.rr. p v p .inces.gov ahí te vas a inscribir en ese enlace, te registras con tus datos y después debes acudir a la sede INSE más cercana a tu domicilio para terminar tu inscripción. Así que a ponerse las pilas, ¿ver? por ejemplo, si usted ha sido carnicero toda su vida. Y nunca terminó bachillerato, bueno, ahí tiene una excelente oportunidad. Si usted ha sido mecánico toda su vida y nunca terminó bachillerato, ahí tienes la oportunidad, no solo de terminar de grabarte bachiller, o r e a lo mejor te faltó un año para terminar o dos años, simplemente estudiaste hasta, hasta noveno grado. Bueno, te falta cuarto y quinto, bueno, ahí lo concluyes con el i n s e Tienes d i f e r e n t e h o r a r i o ahí te colocan que es diurno, nocturno o fines de semana, así que no tienes excusa. Y no solo eso, vas a salir graduado de bachiller y te van a certificar como profesional en tu materia. Alguien que tenga más de 15 años en carnicería, obviamente, sabe deshuesar, sabe desmechar, sabe hacer de todo en una carnicería. Ni hablar de un mecánico, ¿no? El mecánico empieza con una escoba, ¿no? Le dicen, agarra ahí la escoba y me barre todo local. Así también empiezan los carniceros y los que recogen cable en los canales. Pero poco a poco te van induciendo a la profesión como tal, como diría nuestro Sócrates, es decir, nuestro Simón Rodríguez. Aprender haciendo. Es importante recordarle a todos a los venezolanos que todos podemos emprender, que todos podemos salir del anonimato y dejar de ser un simple y llano obrero. Podemos hacer de tripas corazones. Hay señoras que se paran a las 4 de la mañana a hacer café, señores, y salen a vender torticas, café, catalinas, malojillo. Todos los días se paran a las 3, 4 de la mañana a colar café. Y en vez de ganarse un sueldo mínimo, están pateando la calle o están a, a las afueras de un hospital, de un terminal, vendiendo bebidas calientes. O, ¿por qué no? Agarras una carretilla y te vas a vender alguna bebida como el. Como. Ya iba a decir hasta la marca, creo que se me escapó, pero. Una bebida como el papelón con limón, bien refrescante para estos calorones de Caracas. Debemos recordar, señores, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte crear nuestro nuevo emprendimiento. Podemos empezar haciendo dos docenas de pastelitos y salimos a la calle, nos paramos en la esquina de nuestros hogares. Hoy día, por ejemplo, fuera de mi hogar, desde hace más de tres meses, se está haciendo una cola de g l i c e r o s los cuales de las cuatro de la m a ñ a n a están parados. Para echar gasolina cerca a una gasolinera por mi casa, ahí en los m a g e n e s de Katia, por donde hace rato denuncié que hay, una, hay más huecos que en la luna. Ahora mismo vamos a denunciar eso por nuestras redes sociales, agradapopular.rr. r r o b a Hay más huecos en la calle Sonrisa que en la luna. Y una calle que está en paralelo, el callejón San Carlos, ni hablar. Calle n San Cristóbal, mejor dicho, San Carlos, el que tengo justo detrás de mi hogar. Esa es una Magallanes de Cate, en la parroquia Sucre, aquí mismo, a pocos metros de aquí, más o menos 15 minutos caminando desde la ciudad de la Bolivariana, donde hace vida la radio rebelde, la 91.5 FM. Recordamos los puntos de contacto: 0412-736-0577, y reiteramos la invitación. Para este sábado, sábado Fado, sábado 6 de abril, es decir, el próximo sábado, va e s t á la Feria Conuquera. Feria Conuquera, buscan así mismo cómo suena Feria Conuquera en el Instagram y se van a enterar que una vez al mes, el primer sábado de cada mes, ojalá fueran más seguidas, se está efectuando la Feria Conuquera. Agroecológica, esta va a ser la número 122. ¿A dónde? En parque los caobos a partir de las 9 de la mañana. Productos frescos del campo para todos los caraqueños. Ellos nos invitan a llevar su bolsa preferiblemente ecológica, ¿no? Recuerda reciclar. Por ahí se nos viene un proyecto interesante con la, lo que es materia deportiva. Vamos a estar recogiendo plástico a partir de g r a d a popular y otros conjuntos de escuelas deportivas para crear productos deportivos, comenzando por canilleras para los jugadores de fútbol, sala o fútbol de salón. Seguidamente vamos a estar yendo a una segunda etapa de hacer、eh, trofeos, medallas y un sinfín de implementos para condecorar a los buenos deportistas de nuestra parroquia con madera plástica. Así como escuchan, madera plástica. ¿A eso es posible? Claro que es posible. Vamos a reutilizar el plástico que ustedes botan, que creen que es basura, lo vamos a moler y lo vamos a convertir en nuevos implementos que van a ahorrarnos un dineral. Así que ya saben, sábado 6 de septiembre, en la Feria Conuquera de Parque Los Cabos, vamos a invitar a todos los productores y productoras de Radio Rebelde para que se acerquen y apoyen a todos estos productores. De h a c i en vida alrededor de Caracas, aquí vienen gente. Hay producciones que vienen desde de aquí mismo, desde el Ávila. Producen a partir de la, de la cría de cabras todos los subproductos que da, desde el queso, leche de cabra, también tienen abejas, o sea, producen miel,、eh, tenemos yogures. Hay gente que está trayendo hierbas de todo tipo. Hierbas,、eh, por supuesto, para nuestra salud. ¿no? Los que les encanta tomarse un guarapito. Bueno, aquí mismo en el latillo hay gente que baja para la Feria c o n o q u e r a Repetimos que debería ser más seguido esta Feria c o n o q u e r a Porque、eh, hay gente en la Feria c o n o q u e r a Ahí no s o l o se vende verduras、eh, y un sinfín de, de elementos, sino también se vende salud, se vende se vende bebidas espirituosas como el cocuy y un poco t n de cosas que te podrás no te podrás ni imaginar. Por supuesto, todos los productos frescos desde el campo para. Tu casa, así que no dejes de asistir este sábado 6 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar un nuevo tema musical en esta gra tu grada popular y, por supuesto, vamos a estar hablando un poquito más de lo que está ocurriendo en los alrededores de Venezuela y el mundo, ¿no? Con este descaro. Del imperio norteamericano que quiere imponer, no solo tiene más de 300 bases militares a nivel mundial, sino también nos quieren amedrentar con sus barcos, aviones y demás, como si nosotros fuéramos un pueblo sumiso, un pueblo dado a que vengan a aplastarnos a decirnos lo que debemos hacer. Ya volvemos a Instagram Popular 0412-736-0577. Visiten nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, cumpliendo los objetivos del día de hoy en el estreno. Nuevo día, nuevo horario. Sin abandonar los sábados de 7 a 9 en Grada Popular, abriendo un nuevo espectro. Los jueves de 2 a 4 de la tarde. Punto de contacto: Grada Popular.blogspot.com. Ahí consigue nuestro grupo en Telegram, Facebook.、Eh, contacto de WhatsApp: que tenemos un grupo. Todo está allí. Y si quieres colaborar también con Grada Popular. Ahí tienes un b o t o n c i t o también para que le des clic y puedas contribuir con la comunicación popular y alternativa. En el A popular tenemos varios objetivos, no solo el de la contrainformación. Pensamos también en el reciclaje, como ya dijimos en el último corte. En el mismo, queremos hacer una comunidad. donde todas las escuelas primeramente de fútbol sala contribuyan a la recolección de plástico para intercambiarlo o hacer un trueque y cambiárselos por canilleras primeramente las canilleras son las que se colocan para proteger el pie de los chamos futbolistas seguidamente vamos a estar construyendo una serie de cosas empezando por reconocimientos o trofeos y medallas deportivas Para ir incluyendo cada vez más escuelas deportivas, sea de kicking, b a l l voleibol, baloncesto, y hacemos un ecosistema alrededor de Grada Popular, este nuevo proyecto de reciclaje, la Radio Rebelde y toda la parroquia Sucre y las parroquias aledañas. Ese es nuestro objetivo para contribuir al ambiente y también generar nuevos empleos, porque. A partir de este t r u q u e o este intercambio de plástico por nuevos objetos, va a crecer un ecosistema económico donde todos los que traigan plástico se van a ver beneficiados. Vamos a generar nuevos empleos. Podríamos hacer hasta escobas para el municipio. Sería interesante que nuestra alcaldesa de Caracas. Nos c o m p r a r á las escobas a nosotros. Nosotros fabricando escobas a partir de plástico reciclado y vendérselo al municipio para que reutilice nuestras escobas. Hay varios proyectos interesantes por ahí. Pero vamos ahí, como dicen por ahí: primero vamos a gatear, después vamos a caminar poco a poco y después nos soltaremos como buenos. Camaradas productores de la parroquia Sucre y sus alrededores. Cuando ya son las 3:56, para nosotros fue un grato placer haber compartido estos 120 minutos con todos ustedes. Llegamos bajo la dirección de esta estación, el panita Juan Arteaga en la coordinación de producción, Jesús Arteaga y en la coordinación de educación, cultura y deporte. Oscar Torres, el profesor. Quien estuvo en la producción y conducción de este espacio, Javier Xavier. Los esperamos el próximo sábado de 7 a 9 de la noche en grada popular y el jueves entrante de 2 a 4 de la tarde. Recuerde nuestro n punto de contacto: 0412-736-0577. Nos vamos con un excelente tema, la agrupación Manu Chao, con este bello tema dedicado a las m i n i n a s oh maco miña ミニア torcida、ミニア querida、ミニア galera、オミニア cachoeira、ミニア、ミニア、ミニア flamenca、ミニア capoeira、オミニア、ミニア、ミニア querida、ミニアバレー、オミニア maloca、ミニアラリカ、i c a みんなかやさみん l a でみんなばか n ん a おみやびだみんなまんべんでみんなだ a おみやみにいやみ e な i ゃいだみんなばれおみやとおしだみんな flamenga みんなかで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 ミニアトルシダミニアキャリダミニアガレイミニアバガブンダミニアマンベンベミニアベレイミニアミニアキャリダミニアバレイミニアトルシダミニアフラメンガミニア みんなマコニャ、みんな torcida、みんな querida、みんながね。Oh,